Hola, ¿qué tal amigos que nos acompañan en esta transmisión de Ingeni Radio? Actualmente tenemos 111 seguidores en este portal de Facebook. Puedes encontrarnos digitando en tu URL de tu navegador facebook.com diagonal h-i-n-n-e-n-i-r-a-d-i-o Ingeni Radio. Estamos transmitiendo para todo católico que quiera Beber de esta información. Eh, vamos a tener música, buena música católica, pero también información para conocer nuestra fe. Y el día de hoy vamos a dar respuesta a esta interrogante sobre la división de los cristianos. ¿Por qué hay tantas iglesias? Recordemos que Cristo eh, en oración pidió a su Padre que todos sus discípulos, permanecieran unidos esto lo encontramos en juan 17 11 23 ante ese deseo existe esta realidad ya desde el principio del cristianismo aparecieron las divisiones y esto podemos encontrarlo en primera de corintios 1 12 en primera de juan 2.18 y apocalipsis 2.15. ahí encontramos referencia ante este hecho después del siglo 2 después de cristo surgen las grandes herejías las que son arianismo, pelagianismo, monofisismo, etc. Ya en 1054 surge la división entre los cristianos de oriente y occidente, eh, en oriente Bizancio y en occidente Roma, y nacen así las iglesias llamadas ortodoxas, que aunque conservan gran parte de la doctrina de los primeros concilios ecuménicos y la fe de los padres apostólicos, rechazan la primacía del Papa sobre la Iglesia Universal. En el siglo XVI estalla la reforma luterana y da origen a las iglesias llamadas ahora protestantes históricas, las conocidas luterana, anglicana, calvinista, etc. Proclamando entre muchas doctrinas adversas al catolicismo la libre interpretación de la Biblia. Y ahí es donde está el error. La enseñanza de la sola escritura como regla de fe y negación total del magisterio eclesiástico, sacramentos, etc., además de otros factores sociales, políticos, traen como consecuencia pues el nacimiento de infinidad de movimientos religiosos comúnmente llamados sectas, principalmente en los siglos XVIII y XIX, muchos de ellos en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. La Biblia pues nos enseña que debe existir un señor, una fe, un bautismo y esto con referente a Efesios 4.5, el rostro del cristianismo en sus tres ramas catolicismo, ortodoxos y protestantes a grandes rasgos es el siguiente la iglesia católica proclama que en ella se encuentran en plenitud los medios salvíficos y reconocen en el Papa por mandato divino Mateo 16.18 su jurisdicción sobre toda la iglesia universal la iglesia ortodoxa rechaza con énfasis esto último. Esto es porque existe una división de los cristianos y esta es la razón por la que hay tantas iglesias. Y en los siguientes segmentos vamos a conocer esas diferencias de las denominaciones evangélicas, el protestantismo histórico y algunas iglesias llamadas bautistas, metodistas, presbiterianos, entre otras. Vamos a escuchar buena música católica. En la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. En las buenas o en las malas te amaré En el pecado o en la gracia te amaré En la noche o en el día En la fuerza o la debilidad Ante todo y sobre todo te amaré Tú me amarás, yo te amaré Alianza eterna entre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 Muy bonita canción la que acabamos de escuchar de Alianza de Amor de la hermana Glenda. Continuamos con nuestro tema del día de hoy, la división de los cristianos, porque hay tantas iglesias? Continuamos diciendo que el protestantismo histórico, aunque comparte las doctrinas básicas del cristianismo, con ortodoxos y católicos como la existencia de un Dios en tres personas y la divinidad de Cristo, no acepta con ellos la doctrina de los siete sacramentos. La veneración a la Virgen María, los santos, entre otras cosas. Esto con respecto al protestantismo histórico que dijimos los conocidos que son los luteranos, los anglicanos y los calvinistas, los episcopalianos actualmente en Estados Unidos. Las denominaciones evangélicas surgidas del movimiento reformador del siglo XVI, a pesar de que manifiestan estar unidas en la aceptación de Cristo como su único y suficiente Salvador, tienen diferencias doctrinales importantes entre ellas. Vemos los bautistas. Ellos enseñan que, adquirida la salvación por la fe en Cristo, esta no se pierde jamás. Los metodistas, en cambio, dicen lo contrario. Además, bautizan a los niños lo que los primeros rechazan. Los presbiterianos también admiten el bautismo de infantes, pero difieren con los antes mencionados sobre la clase o forma del gobierno de la iglesia. La denominación llamada los discípulos de Cristo, originada por Tomás y Alejandro Campbell, aún habiendo sido bautizados por un pastor bautista, difieren con la doctrina bautista, enseñando que el bautismo de remisión de pecados, lo que los bautistas niegan, Los episcopalianos, aunque bautizan niños, no son acordes sobre el sistema de gobierno de la iglesia con los ya citados y tampoco son afines a ellos en la frecuencia con que se debe celebrar la cena del Señor y lo que significa. Como ven, todos ellos están completamente en desacuerdo en casi todos los conceptos cristianos. En movimientos religiosos más recientes como los testigos de Jehová, mormones y adventistas, entre otros, el alejamiento de las enseñanzas básicas compartidas... Por los católicos, protestantes y algunas congregaciones evangélicas, como es la Santísima Trinidad y la Divinidad de Cristo, entre otros, el panorama prácticamente es desolador. Ellos creen en todo lo que eh, nada más sus líderes, sus gobernantes, con respecto a sus congregaciones, les dicen que tienen que creer. Como por ejemplo, Testigos de Jehová, solamente basan su fe en la Watchtower, en, en las revistas que ellos. Eh, producen y, y reparten así también los mormones que únicamente utilizan el libro del mormón como referente como primer libro importante dejando a un lado la biblia y los adventistas también tienen muchas pero muchas eh, producciones literarias que en ellos basan eh, su fe y pues prácticamente con las enseñanzas básicas sobre la santísima trinidad y la divinidad de cristo y la veneración a maría prácticamente están Alejado. Para los testigos de Jehová, Cristo solo es la primera cosa creada. Para ellos, creen que es Miguel, el arcángel que le ayudó a Dios a hacer otras cosas de la creación. Los Adventistas niegan la inmortalidad del alma, la existencia del infierno e insisten en la observancia del descanso sabático. Los mormones consideran el libro del Mormón como otro evangelio de Cristo y dicen que Dios no es espíritu, sino que tiene un cuerpo. Material. Como ven toda una serie de confusiones que existen entre las sectas que tenemos que tener mucho pero mucho cuidado si nos abordan y quieren eh, llevarnos a engrosar sus filas. Vamos con más música y regresamos. Que bien se está aquí a tu lado corazón Pues a todo lo dicho concluimos eh, que lo anterior. Para que tengamos presente esta situación de la división de los cristianos, tenemos que estar en oración por esta unidad que se nos pide. Y es importante que recordemos que la división no puede venir de Dios y que es el pecado quien nos ha dividido. Vamos con una última canción y con esta nos despedimos. Hasta un próximo tema. La siguiente será Las Sectas y los Falsos Profetas. Hasta la próxima. Lo que alguna vez soñaba Lo que yo me imaginaba, lo que le pedí al Señor en un amor No se compara con lo que vivimos vos y yo No se compara Un cuento de hadas, una historia de princesas o el mejor final feliz que se escribió, no se comparan con lo que vivimos vos y yo, no se comparan. vos una prueba de su amor En los días más felices y aun si se pone difícil yo prometo siempre amarte y serte fiel El cielo vos y yo juntos iremos la prueba de su amor